que estuvo a cargo del primer campus ¿eh? de reclutamiento de chicas eh, en, en Santiago del Estero que además es técnico de Quiza terrible goleador terrible goleador el pipio de cómo te va Mauricio que decir buen día cómo te va Fabi cómo andas bueno, sí, muchas gracias por bien todo bien todo bien muchas gracias por tu por tus palabras bueno te estaba escuchando ahí en la previa y, y sí coincido con vos que para mí esa también va a ser una una liga bisagra viste porque o, o somos más o ya menos ya no podemos ser eh, este yo creo que es la oportunidad hasta quedamos un poco anacrónicos eh, porque bueno viajamos los entrenadores y, y todos y nuestros dirigentes todos viajan para capacitarse a distintas partes del mundo, Estados Unidos, Europa, traemos cosas técnicas, tácticas, eh, organizativas y me parece que no estamos viendo que todas las franquicias o las sociedades anónimas o, la, o, o los clubes eh, de primera línea tienen en sus eh, eh, tienen sus, sus, sus respectivas ramas femeninas del del básquet, eh, este, porque eh, este, los hace crecer más, es, es parte del crecimiento. Así que, bueno, nada, nos tenemos que poner eh, este, eh, bien a tono con las épocas y, y, y, bueno, darle seguir dándole la importancia y hacer crecer con el respaldo de la asociación de clubes eh, a las chicas que realmente empuja y, y que quieren su, su espacio dentro del básquetbol nacional. Sí, es una pena porque la verdad que había arrancado muy, muy bien, este, claro. ¿no? si bien es cierto que no se había alcanzado el número de doce, pero hay una, una cosa con libertad que no llegaron a cumplir 12 pero con 11 equipos eh, la liga estaba bien, después bajó a 8 no estuvo mal, el año pasado tuvo dos, dos torneos muy competitivos con lindos partidos, buenas finales gente en la cancha este, acompañó mucho el proceso de selección también eh, y la verdad que bajar ahora a 5 eh, si bien no hay que entregarse y hay que pelear y está buenísimo el hecho de, de continuar, es como un como un pequeño paso atrás y, y la verdad que no está bueno, eh, por ahí habría que hablar un poco más y ver de qué manera se puede eh, achicar, uno entiende también el tema de los costos, ¿no?, de los costos fijos, de lo que implica por ahí tener este un equipo profesional más, en los viajes, todo ese tipo de cuestiones, pero por ahí ver de qué manera, deportivamente hablando, se puede buscar la forma para que se ampliar un poco la base y mantener una estabilidad en cuanto a la, a la competencia, ¿no?, porque después muchos clubes se ragan a la vestidura hablando de el crecimiento del básquetbol femenino y después a la hora a la hora de tener que hacer un esfuerzo para estar no es una queja ni es una crítica solamente digo esto por ahí le dan un poco la espalda no sí este totalmente coincido con vos bueno eh, esto eh, este año ha, ha sido un golpe muy duro en la parte en la parte económica realmente es recontraentendible la la posición de los clubes y, y bueno y su... sí claro y su este, miedo por ahí a, a no querer gastar más de lo que de lo que de lo que puede que también eh, eso está muy bien eh, pero pero bueno buscarle la la manera como vos decías anteriormente también regionalizar eh, por ahí también está la posibilidad de que mientras más sos también está bueno porque te sale más económico Eh, porque regionalizás y a lo mejor jugás eh, eh, dentro de tus regiones primero y, y después si accedes a las siguientes fases, bueno, ahí ya eh, este, gastarías un, un peso más, pero eh, este bueno, hay que buscarle la forma, hay que buscarle la forma. Medio que, no, eh, mi, mi sentimiento por ahí es que eh, quedamos como anacrónicos, estamos en otra época, el básquet eh, femenino, bueno, estuvo la oportunidad de ir para el, para el, para el Mundial, Hay en Tenerife, nada, a, a estadios completos, a canchas llenas, eh, much, muchísima gente sigue, eh, com, como te digo, el sentimiento de las chicas es eh, realmente tan fuerte como el, del, como el del masculino, y en la Argentina las chicas también quieren una generación dorada, eh, están en búsqueda de, de, de, de eso, quieren, eh, quieren, quieren seguir creciendo, y es, es un nicho que hay que aprovecharlo. Y si lo querés ver como medio machista también, eh, en este... En esta posición, las chicas, si vos tenés chicas en los clubes, te van a traer más chicos también en el sentido de que acercan a la, al hermanito, que acercan a la familia, que ya viene toda la familia, el hermano, la hermana, ya vienen todas a jugar al básquet. Eh, ampliaríamos la base, tendríamos más cantidad de gente, eh, aparte del sexo, ni masculino ni femenino, jugando este deporte. Y eso está muy bueno y, y es un nicho que está para, para poder crecer. La contracara de todo esto que decís es Kimsa, ¿no? que sigue apostando fuerte al femenino, incluso te trajeron refuerzos de mucho renombre, Boquete, Fioroto, de la barba, eh, bueno, ¿qué, qué, expectativa además de ser competitivo tenés para lo que se viene y sobre todo este primer duelo que con el cual se abre la temporada. Bueno, Kimsa es una es una institución que bueno viene ap apostando, es uno de los eh, junto con su Eh, con, con el vicepresidente de la asociación de clubes, que es Gerardo Montenegro, eh, viene apostando fuerte a esta, a esta apuesta justamente de la asociación de clubes, que es que es su producto Liga Femenina. Entonces, bueno, nada, no, no es para menos, eh, eh, integra equipos competitivos, en la primera, esta va a ser nuestra cuarta liga ya, nuestra, eh, nuestro cuarto torneo, eh, en el primer torneo, nada, conocimos, Eh, este, conocimos el ambiente, bueno, ya y, y todos los torneos fuimos un poquito más competitivos. Eh, este año, bueno, nada, has armado también un lindo plantel, el año, el año pasado también, un excelente plantel. Eh, eh, y las chicas, bueno, a nosotros nos cotaba tener muchas veces chicas acá por esto por estos lugares porque lo consideraban lejano o no lo consideraban un campo para, para poder trabajar eh, con vistas al profesionalismo y eso fue cambiando. ...era la función que nosotros teníamos... ...que nos identificaran con un... Eh, ...con un plantel... ...este... que, que ...con un grupo de, de... ...este cuerpo técnico que... ...este trabaja el día a día... ...que las hace crecer... Eh, ...y que bueno... ...que se van un poco mejores de acá... si se tienen que ir para otro lado... ...o sea no... ...no, no vienen a, a... ...a pasarla bien nada más... ...o sea vienen a... ...vienen a trabajar... Eh, y, y, y bueno este año lo pudimos eh, lo pudimos concretar nuevamente las chicas se están animando a salir a, a, a Santiago eh, nada es, saben que Kimsa es un es un buen empleador eh, cumple con sus eh, con sus compromisos con sus salarios las tiene este, bien atendidas cuerpos médicos cuerpos técnicos este, completo disponibilidad de, de canchas me parece que en este momento Kimsa en el básquet femenino es uno de los mejores eh, eh, clubes para desarrollar el básquet femenino no solo en la región sino dentro de, dentro de la Argentina pero bueno queremos la última de mi también parte, Mauricio cómo te decía la última biparte eh, me imagino que además sienta esto de después ir a Brasil a la Interliga también no lo, lo que deposita el campeón de esta supercopa es jugar en Brasil contra el Veracruz Campiñas y me imagino que eso es un lindo lindo premio no No ob obviamente, bueno, eh, nada nuestros dirigentes nos han nos han brindado todo para que intentemos lograr ese ese objetivo. Eh, este ya insertar un equipo de clubes, o sea eh, no de selecciones, sino un equipo de de clubes en el ámbito internacional femenino es una puerta grandísima que vamos a intentar aprovechar, eh, o seamos nosotros, o sea Brazatei. Eh, pero no no hay que dejar de aprovecharla porque porque bueno como te digo este es un es un campo para el para el crecimiento y uno nunca sabe hasta hasta dónde puede llegar hay que hay que soñar en grande Mauricio te mandamos un saludo enorme te agradecimos mucho el contacto lo mejor para esta supercopa ojalá que bueno esto tenga tenga nada un crecimiento Eh, aunque sea lento, pero que siga creciendo, que se siga estabilizando, que es la Liga Nacional Femenina, eh, en un momento donde se había hecho un gran esfuerzo por parte de la Asociación de Clubes y de varios clubes para poder tener este tipo de competencias. Tirador, le mando un abrazo enorme. ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Por última nada, eh, las palabras de invitación para todas las franquicias, para todos los clubes eh, que se sumen, porque cuando seamos más, va a ser más este conveniente para todos, en todo aspecto, en lo deportivo, sí. en lo económico, Así que bueno, un abrazo muy grande, nos vemos, eh, no sé si vas a estar por la cancha, yo estoy seguro que sí, porque siempre andás por a donde hay una pelota picando, así que nos vemos por ahí. Es probable que vayamos a La Plata, es probable que vayamos a La Plata. Te mando un abrazo enorme, eh. Dale, abrazo grande, nos vemos, chau chau.